Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y empunga, también lo guante por si pinta. y Guarda también, tengo la quinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario, yau apaga la tele y prende la radio. y Apaga la tele y prende la radio de tu barrio.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 reflexiona sempre gana Yoo no quiero robarxo que trabajar Pe una muy buena persona como para estar en cana ejemplo a mis hijos a voy a dar pero ejemplo les daré. Soy... pues hace vela cachet muchachos anden que kere trabajar los hijos ven al padre y con no murmuran yo no quiero ser un tonto trabajador porque te trabaja aquí. Ley que algo anda mal hay mucha misteria mucha desunión algunos pelean por lo poco que tienen otros lo miran por televisión unamo lo reclamos y salgamos todos juntos por lo tuyo por lo mío por lo de que igual alado manda la gente Estamos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM No te enfermes Cava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 100.9 Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. multiplica Mantenemos viva la memoria, sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Ahora y siempre!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 FM Riachuelo 100.9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 FM Riachuelo 100.9 No sabes encontrar por unos minutos la felicidad y cuando se vaya la vas a buscar por todo el terrero por agua no No tengas miedo, no la veas más. No es la solución, solo son problemas. Y cuanto más sigas, más te va a costar.